Que pasa. estamos, que nos estamos, estás, que estás aquí escuchando <risa> Escuchando, escuchando, escuchando ¡Weiss! ¡Faz! ¡Faz! ¡Faz! ¡Faz! ¡Faz! ¡Faz! ¡Faz! Bueno, feliz año a todos Primer capítulo, digo, primer episodio Primer programa del año Desde la Sintinic Y eso, estamos aquí Y vamos a poner un temilla ya ¡Faz! De, de los Diquis para empezar el año. Fast, eh, niega eh, niega, Benny. niega Benny. ahora no, no, es no, bueno. no. de, de bueno. tema nada. Le no no vais a poner nada. Venga, sí, sí, sí a clown from the space de los Diquis. Temazo de, de los allá. people. Bueno, vaya temita de los Diki. Ya está intro maravillosa que <risa> bueno, que que que el Urte vamos, que está afectando, ¿no? Lo que es lo que viene siendo Mogambo. Así a duras penas que estuvimos ahí en Nochevieja, Año Nuevo y vida nueva. Resaca nueva también. Empezamos empezamos empezamos un poco con un, un poco densos. No, tú denso. Yo soy siempre de un Bueno, pues eh, es esto lo que estabais escuchando de Dickies, eh, grupazo donde los haya del 77 de California, de Los o sea, Ángeles. la calle? Sí, de la calle San Fernando, ¿vale? <risa> <risa> y la canción era de Killer Clowns from out, Outer Space, que para que no sepa oh, wow. es es una película de muy friki, pero cuando digo muy friki es... ¿Qué nivel de friki estamos hablando? Pues en, en máximo, o sea... Mm. Se de luna escapa, al 10, eh, eh, De luna al 10, el eh, De mi barómetro no freaky. Eso es, pues, masiao freaky y la peli merece la pena verla, la verdad. Y nada, y la, la banda sonora, tomé nota, me molo y, y me di cuenta grande de que Y nada. nada. ¿Me de Los rin, Ángeles así, no? Me ¿no? he puesto ahí, eh. Sí, de, de Los Ángeles. Hostias, este un porro ya aquí. ¡Ya! Yeah. <risa> Vamos a fumar aquí, más está buena. Bueno. <risa> ¿Qué, tío? <risa> vale, vale, vale Es buena brujería sí. Bueno, ¿qué, ¿qué dices? ¿Qué eh, tal el Nada, está, bien, hemos estado? empezado Bien, el primer día Yo creo que me lo pasé durmiendo Desde que llegué a casa a las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y... Me levanté para comer, que, que sí. si no no hay quien duerma. ¿Y Javi, de qué te disfrazaste? No, no, que si lo digo me van a reconocer, tío. <risa> están buscando por sí, sí, ahí a un, buscando. a un tío con traje o a un pingüino, ¿no? A un pingüino con traje, un pingüino <risa> trajeado. <risa> Ese disfraz. Sí, pues fuimos a la Mogambo, lo disfrazamos un poquillo y lo pasamos muy bien, la verdad. Yo iba de pingüino, ¿tú de qué vivas, Yo iba de escocés. ¿Eras tú? ¡Qué cabrón! Sí, todavía uno me soltó la de... Ah, te pintas de escocés con lo robusto que estás y me estás llamando gordo, me estás <risa> llamando gordo Y te lo comiste, ¿no? Le <risa> <risa> <Me> comís bucata <risa> sí. Bueno, eh, ¿qué iba a comentar? Pues nada, vamos a seguir un poquito va, intentando entrar a un en falla Porque la verdad, que, la verdad que estamos un poco hoy... ¿Cómo se, es que no sé, ya no sé ni cómo decir espeso ¿no? bueno, yo, yo antes era denso, ahora tú espeso, yo espeso. Yo, Bueno, pues eso, vamos a ir a... Bueno, pues vamos a ir despertándonos un poco con... los canadienses Con los canadienses Belvedere A día de hoy, sí, sí. han vuelto, ¿no? Este año, iban a hacer unos conciertillos Tú o... llevas más Belvedere que yo, que yo Belvedere el, el 2012 creo que se juntaron para dar algunos conciertos O se juntó el grupo de nuevo, no, la verdad que no me acuerdo Me, me la juego y punto si pues sí, venga pues... y os dejamos con el tema de Delisa Club y a ver qué os parece. Belvedere away Tope. Bifu, hijo de puta, no y deja de darle al me gusta, anda Ay, qué cabrón Bueno, ¿qué? Eh, encima eh, que ha puesto el tío que está ver, viendo Sí, sí, espera, que tenemos, una, tenemos aquí una cosa te, de... Tenemos quejas del día A ver, ¿qué nos has puesto? Est Estoy viendo Toy Story Bifu. Bifu. Vale, vale, espera, que le voy a poner un me gusta Ahí lo tienes, vale, ahí tienes Gracias, Bifu, siempre atento siempre... Oye, cuéntanos cómo va el final de la peli luego, ¿eh? que no me acuerdo Además seguro que la tendrás sí, revista Encima ¿tú? creo que era la 3 que lo vi, lo Hola. Sí, sí, sí, sí, yo también la he visto No, no, digo el anuncio ¿eh? ya, claro. <risa> Bueno, bueno eh, que, canción eh, de, del BDN Y la nueva que dice que a tope A tope a Que empecemos tope. el año a tope A tope, espera que nos dice algo Dice, a ver Me quejo De los putos anuncios que se tiran <risa> ¿Minutos? 20 minutos los hijos de puta. Claro que sí, Bifu. Pues, espera, pues escucha, webs que dura menos, anda. Pero se ha quejado el día, Millesker, tío, <risa> de puta madre. Bueno, pues, eh, ¿qué íbamos a ir? Ahora vamos a ir a un rincón muy especial. hasta lo prendas tú, ¿no? Una sí. nueva sección del programa bastante interesante. Puedo poner la voz y todo. El rincón de Alba, porque sí. en el Alba te escucha. Pon, pon ahí a Alba y que nos comente cuáles eran las preguntas Tengo preguntas, tengo que inspirarme Ah, mira, yo tengo una pregunta Buenas noches Esto es el espacio de... Buenas Alba. noches no, deja. Uh. Aquí estamos presentes en el ajedrez Alba nos contestará todas las preguntas que queramos Caixo, buenas noches. Como bien dijimos en el anterior programa, podéis enviar vuestras preguntas por vía mail para que las contestemos también mmm, en directo, en el propio programa. riguroso directo. En riguroso directo. Desde de plugas. Más riguroso imposible. Sí. Yeah. Ajá. Sí, Alba te habla. Aquí estamos. ¿Podéis empezar con las preguntas? No, no una canción de introducción como Don tan tan tan tan se habla, Alba te habla. Es la Alba Style. Ferrán, unas palabras? ¡Ah! Vale. Continuemos. Continuemos con la entrevista. Muchas no gracias, por... palabras. La primera pregunta. A ver, a ver, estoy no, no, Primera pregunta. <risa> Alba. Eee... Eh, Kau opina sobre... ...sobre... ...el futbol... Sobre el futbol... ...enquan la gente reunez al bar para ver el fútbol, O más depende, según la perspectiva, esto es en castellano, porque en el público que nos oye está en Carnegos, Caixo, Caixo. No, no, no, no. Es, es es vasco, ¿no? Entonces eh, es euskali. Eh, ¿qué qué opinas de cuando la gente se reúne? Pues depende de qué vista, veremos, porque pero, pero, pero, pero, pero. si tenemos en cuenta la perspectiva de la persona del bar, le va muy bien. Dirección catalán igual no <risa> va muy bien que haya personas que vayan a ver el fútbol, ¿no? Porque la persona Mm, puede mantener su vara gracias a eso la verdad es que no me hubieran planteado esto Suerte, ¿eh? suerte pues Siguiente pregunta tío, tío, tío. Vale, vale eh, pregunta. tu vida de actriz vale, ¿Es, la es la verdad, verdad tío, que te ha cambiado la vida? ¿El glamour? Pero es que grábalo, tío Habla al... ¿Desde que eres actriz, el glamour Y todo te ha cambiado? ¿Crees que eres más gilipollas? ¿Te has vuelto más creída Desde que empezaste tu vida glamurosa de actriz? Bueno, teniendo en cuenta que no tengo vida glamourosa Igual el que te ha vuelto gilipollas es a ti Pero sí, quizás sí ¡Buenollito! Oh, oh. ¡Buenollito! Bueno, y ¡zas! En toda la boca sí. Bueno, en la siguiente pregunta era... ¿Ligas más desde que eres actriz? Pero no me digas no algo de... Yo no, yo digo no normal Siempre he ligado mucho, así que no lo he notado desde que soy actriz no. ¿Qué ha dicho? ¿No? La pregunta es que no te conteste no, no, no. Vale, perdón, <risa> Bueno, no. ahora eric no, tiene no, otra no, pregunta A ver Sí <risa> Probando Iñaki ¿Por qué siempre que Se le ponen los mofletes rojos? ¿Me da parado la pregunta? Sí, pero no, eso es vale. Iñaki oh, vale. Vale, pero Alba, que Alba te hablará ¿Tienes Wikipedia a mano? Por si no? eh, pues la verdad Es que es La verdad es que yo nunca me había preguntado eso Pero <risa> Eh Pues debe ser su... De hecho a todos nos ponen un poco rojos los mofletes cuando bebemos Lo que pasa es que tú como terminas en el espejo mientras bebes pero pues a lo mejor no te lo notas Y él como quizás es más blanco de piel que tú Pues a lo mejor no se nota más Pero así de entrada yo creo que todos nos ponen un poco de escoles cuando bebemos Si pudiéramos hacer no. una foto ahora mismo ¿verdad? No, vosotros qué opináis, público pero como, Es como Sam la película cuando bebe que Es lo malo cuando... de la radio sí, Es lo malo que la radio sí, ¿Qué no se puede ver? Ah. <risa> es el tema del riguroso directo Si, sí, el riguroso directo se le puede ver como yo le me intusco el pene Y nadie aquí en la... <risa> adel, adel, adel. No, yo no tengo más cosas que hacer ¿Qué opina del nivel 35? Si, sí, por ejemplo <risa> ¿Qué opina usted sobre Merkel? Alba, Guillo Alba guillotina a, a Merkel ¿Y sobre el rey? Guillotina también ¿Y sobre más? Guillotina, más guillotina, más guillotina, si os plau, opino, directamente Y sobre Puch A ver, obviamente también la cuestión es que me pasen media hora así, tío Pero no has sí. salvado Pucho, Antti No, evidentemente Pues hasta aquí el rincón de... Uh. Alba te habla Alba te habla Alba sí. habla Qué? qué ricasco, Agur Pues ahí tenía es el rincón de Alba Y todas las preguntas Que, que, que Javi, que, que te ha molado Ha sido, ha sido increíble o sea, no, no me esperaba ni ni menos Me esperaba eso, exactamente eso Pues ahí teníais, el rincón de Alba Podéis mandarnos preguntas Gracias Alba, a partir de ahora estás en nuestra radio En, en nuestros corazones en nuestros también corazones. Ey, Bueno, pues ha sido... El momento el momento rincón de Alba Y vamos a proseguir con el programa Y con el imbécil de bifo que no deja de dar por culo aquí Diciendo Oye, que pongamos no blitz <risa> Pero es que este hombre escribe porque está todo el rato ahí metido Yo, con el último comentario, creo que deja ver que nos está escuchando ¿eh? Eh, Sí, de hecho creo que no se me está se, se, eh. No se me escucha <risa> No se escucha online. Es que a ti no se te tiene que escuchar, bifo <risa> Igual se tiene que escuchar a nosotros Bueno Eh ese bifueno que sí que nosotros te estamos leyendo, pero bueno, no sé si nos estás escuchando, ¿no? Pero puedes ir comentándonos la película, si a ver dónde está Badi. Te alejas. El otro día vi la primera o algo así. Oye, eh ¿Qué te iba a decir? Vamos a ir con con la siguiente canción, que es uno de mis grupazos preferidos. Sat Satanic sat K, ¿Sat yo los he visto 6 veces a Satanic X. Eh <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Venga, vamos, dale a James Skater, y luego cuéntale la historia de la canción. <risa> tenía yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. satánicos sorpresa velocidad velocidad velocidad de los idealistas <risa> de del hermonio <Raptor>. satánicos <risa> bueno pero Satánic. la, la historia es como la sanación? traducción de las películas en español en el nombre le ponen el nombre que le ponen el nombre que vale no es eh, muchas gracias ella ¿eh? sé que, que quieres sabotearnos pero caña to pero bueno, que Eso, pues la canción habla de que un hombre estaba haciendo skate y tal, y tuvo un accidente, y se cortó las dos brazos, y entonces él dice que no puede hacer skate, no puede surf, y lo que más le jode es que no se puede masturbar. Es un clásico esta canción, ¿eh? Es bastante buena. Sí, es un temón. Y nada, también tenemos un par de sorpresas. ¿Qué os ha parecido el tema... bueno, la perspectiva esta del... ¿Del Rico de Alba? Sí. Está bueno. Sí. Está bien estaba estado ahí ah, La, la verdad, verdad es que, que... Sí, como no tenemos nada cerrado que, que entre lo que quiera Como si alguien quiera hacer un especial pedos y, y, y vamos, lo metemos fijos <risa> Como claro. Nelson en él <risa> Como Nelson <en> <risa> <El Simson>. Hostia <risa> <risa> Cambiando de cámara Cambiando o sea, de cámara, sí. ya lo creo Sí, sí, bueno, pues Sí, hoy la verdad es que no tenemos nada preparado Es principio que no que... de año Bueno, tenemos muchas cosas ¿Tenemos preparadas, muchas cosas preparadas, preparadas tenemos claro. muchas cosas preparadas, pero nada preparado en el fondo, o sea, no es sé si, si entendéis, no sé si o sea, de lo que hablamos. O sea, de hecho todo y nada, viene la siguiente canción, Javi, ¿o no? Sí, vamos a poner un tema de Alarma Social. Que sí, vale, vale, sí, Alarma Social. Yo no, digo lo que me parece este tema, es lo que me transmite o no. Sí. <risa> pues a mí este tema me gusta mucho. ¿Por <risa> qué? Es un tema. Un tema de Alarma Social, grupo de, de Burgos, mítico y... Burgos-Boston, ¿no? Boston-Lee. Vale. Boston-New Boston, York, o sea, Burgos-Connection. De, Bo de Boston-Burgos. Eso es, lo más underground de Boston, pues está aquí, en forma de Burgos. Como el queso. Y, y eso, un tema que me enganchó unos cuantos días en el 2012 y os lo pongo en el 2013. Y para, para que, que lo pa, eh, pa, gocéis. Para pa que lo sepa, que tengo casetes de vinilos también de, de, de Alarma Social. ¿A la venta? ¿A la venta? ¿A cuántos kilos? A mi distri, pues a un, a un pavo. El ¿Un pavo? Sí, sí. Pues me lo llevo. No. No, porque igual a ti uno a cincuenta. <risa> bueno, vale, pues eh, vamos a ir ahí con Alarma Social. Alarma Social, vuestra Alarma... <risa> 12 Vuestra Alarma Ways and fast, Vuestra Radio <risa> Lepote sin Chile Vuestro programa Y sin Chile Vuestra Radio Me también Rentería Vuestro Barrio <risa> Bueno, si sí, bueno. fuera Rentería también, no, no, no, también es tu barrio Es tu barrio Es tu barrio Orereta Ahí lo tenéis Yeah Representando Rentería Ahí vamos, con falla. Bueno, vamos bueno, a ir bueno, por Bueno, otro bueno. Otro... espero que os haya molado el tema. Sí, sí, sí. Sí, Hay ¿no? Un... ¿A ti te ha gustado, A mí ya me ha gustado. Entre uno al JET. Venga, sí, Eh, un ocho. Venga, va. Joder. me, me ha gustado más. No. un 5. <risa> <risa> <risa> <risa> Nada puta madre, temor. Vale, vale, pues... ¿Qué es lo siguiente que viene? <risa> pues un piña trabajo... Piñao, piñao. Un... un trabajo nuevo de los disparos de un grupo valenciano que después de venía con un split que... Demencia colectiva, eh, venía haciendo un split, ahora han hecho un nuevo estoy, tem. Estoy nuevo viendo el nombre del del CD y me está pareciendo cojonudo. Fracasados y ya está. Y nada, no, pues nada que decir. Vamos a, sí, pues vamos a ir con el tema de disparo o todo nada. Joder, eh, te haces una paella. Por... Bueno, todo y nada, nada y todo Agua guiua Agua guiua Agua guiua Ahí estaban los disparos, vaya vaya vaya vaya Vaya disparo en toda la pierna que me acaban de dar eh De la caña que le daban Ah, sí, ¿Por bueno, ¿por porque ¿por caí la, caí la pierna Porque el otro día En la que se comió, bueno, estamos hablando del escenario de Mogambo Que tiene una altura increíble de 40 centímetros de alto Me 43 Mal, 43 centímetros de alto y aquí fue a, escaya, a, escalar, a escalarlo a escalar. Y no lo consiguió Se comió una hostia elegante Y ahora tiene un morato en la pierna Que, que me duele Que es bastante pena No, no moratón, bueno, sí Pues nada, que estaba estábamos ansiosos y contentos Por lo que viene en los próximos eventos Hostia eh, Bueno, pues lo que estoy viendo por aquí Que los Disguards van a estar de gira por ahí En Barcelona, por lo que veo Que están tocando el sábado, el sábado 12 En la... En la jungla, para el que no conozca la jungla es como la jungla es como como un toro, es como un... Sí, ah. pero explícalo por qué. Hombre, porque la jungla, todos sabemos lo que es, o sea, primero estaba la jungla 1, la jungla de cristal, luego está los Gamsan Roses con el Gold Daniel <risa> y ahora están Displague. No, Displague, no, displague, <risa> no estuvimos viendo Ahora está, las horas, ahora está en Diswar. Diswar pero bueno, que los Displague, por cierto estuvimos viendo, eh, ahora gracias por recordarlo No, eso ya está que Estuvimos, eh, Benny y yo sobre todo, viéndolos ahí en... en joder, en Corchonea Y bueno, pues esto... Corchonea, es Corchonea Bueno, para, para... Sí, Corchonea Pues Corchonea Bueno, da igual, ahí lo vimos en Gasteche Y, y muy a gusto, la verdad que vino gente... Mm, lo suficiente por lo menos para, para que fuese un sábado antes de lo que es Nochevieja y todo esto y con el partido de la selección de Euskadi y todo esto ¿no? En, en Gros. Ah, ¿Fue el mismo sábado? Sí. sí. Y nada, hay que decir que, que estuvo bastante bien pues tocaron los Hell Division a su rollo como siempre y son que siempre hay pipa pipa ah, de hecho me comentaron que están preparando un trabajo nuevo pero que van a... a ¿sabes Mancho? Poliki mancho. Poliki, poliki, poliki. Y nada, pues también estuve en Morguez, que tu colega el... Sí, este. ese Johnny, un saludo. ¿Qué tal lo hicieron? Bueno, pues... Bien, bien, sí. Concierto. Sí, ahí estuvieron a, la, a lo que es Punk, vamos. Auténticos, ¿Qué? ahí. Auténticos. auténticos. Auténticos reales. Sí, eso es. Bien. Y luego, pues, Colapso, que no los llegué a ver pues estaba fuera. Y luego, pues nada, los displague, pues por compromiso porque son unos mierdas pero bueno sí, tuve que ver qué feo sí y nada ahí estuvieron lo dieron todo y por último estuvieron este grupo que ya llevaba recomendado por por este este por Benny por el personaje este que me dijo keep digging y si sí, me molaron me molaron Mucha zapatilla de la buena Qué bueno Y nada eh, Vamos a ir ahora con un tema Vamos a ir un poco Ya que hace tiempo que no metemos al surf O al psicodélico esto es, Este sonido es high Hombre, five Esto es una radio de surf ir a una radio es secreta por es algo ¿eh? surf, es punk surf, es surf, es que porque somos pues molones es porque surf. nos gusta el rollo, sabes lo que te quiero decir Estoy hablando pues eso, vamos a ir ahora con Messer Chaps y Messer Chaps, para el que no los conozca de San Petersburgo, un rollo psicodélico Hi-Fi que es un sonido de alta frecuencia wow. como se hacen lo interpretan ellos y vamos a ir con la canción Allí en Tremolo, que es un temazo Creo que tenemos alguien al otro lado del teléfono, ¿no? Eh, Siiii sí. ¿Tenemos alguien al otro lado del teléfono? Siii, sí, ah. soy yo o, Hola, me, me llamo Yousef Hola ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese Yousef, ¿qué pasa, tío? Ese Yousef bueno ahí Javi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Yousef? ¿Qué tal estás? Gua, wow, bien, aquí tengo una birra, un canuto en mano Joder, vive mejor que nosotros, cabrón Chavales, ¿Y no, seguro si que en Barcelona hace hasta calor o no qué? No toméis drogas chavales. No, calor tampoco, pero estoy en la terraza bastante bien <risa> Calor tampoco, pero estoy en la terraza bastante bien Pero la terraza embañado Y o sea. nosotros estamos aquí pasando un frío de aupa ¿Y eso? ¿Y qué, qué? ¿Qué, qué está pasando con el programa? Pues mucha gente, mucha gente, mucho descontrol Bueno, pues... La gente está muy loca, Johnny Eh, sí, sí, pues no sé, pues aquí andamos pinchando temas de ayer y de hoy, ya sabes, ya sabes cómo es el programa. El, el tema que me han puesto mientras estaba en espera, era un tema que estaba sonando en la radio, ¿o era aleatorio. No, era de la, era del teléfono. Era Benny Cantando, realmente. Ah, era Benny, va, ah, pues tira que la hace muy bien. Es Benny del puto Puta madre. Pues sí, no, no, estaba estaba estaba sonando la radio, lo que creo que estás escuchando. Eh, Joseph, contanos qué tal la experiencia por Portugal, tío. Por Portugal, pues va, está bien, fui allí a Portoallas, me quedé, y bueno, que se puede decir, he hecho un grupillo por ahí también, gente maja. Eh, nos comentó, bueno, me comentó Iñaki que andabas por ahí, habías hecho un grupillo ahí. Sí, ya se vinieron para aquí a Barna para tocar, y nada, ah, todos contentos, no sé. Sí, sí, estuvisteis tocando, bueno, te lo dije yo a ti, muy okay. bien. El, el, que te, que, ¿Tú tienes eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tu padre? ¿Quién lo conozco? ¿Qué quieres? ¿Qué, que eso, que ya... Este, este se lo dije, pero se le las cosas Pues si le he dicho, me dijo en que habéis hecho un grupo ¿Qué más recitan, ¿A qué te necesitan, tío? Que van a tocar no. ¿Qué? Qué, qué, ¿Qué? ¿Habéis hecho la queja del día ya? Eh, eh, no, no, todavía ¿estás no Estás a tiempo ¿Estás Bueno, a tiempo? el Bifu sí. ha hecho un amago bueno, bueno, Dejémoslo ahí eh, La voy a relacionar con el trabajo seguramente Porque justo estoy en un bar enfrente de donde curro Ajá, qué bien y, y bueno, aquí donde ocurre una no crisis No voy a decir el nombre de la empresa, no por miedo, sino por no hacer publicidad uh -huh. Y nada, la gente, por ejemplo, se gasta mil euros y luego con la bolsa que tienen que pagar, les joden y Por eso lo voy a decir, esa es la queja del día O sea, definido que la queja del día es... La o sea, queja del día es la gente que se gasta mil euros y 1200 en cosas que no les hacen falta Así vale. que no miran el precio y luego tienen que pagar la bolsa y empiezan a putear bolsa, es que sí, yo... sí, sí, sí. Me, me parece? parece muy muy reivindicativa, ¿eh, Josep? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Eh? No, no, no se, ha, no se me ha ocurrido otra No, no, no, a mí me parece perfecto la queja, la, está sí. bien, está bien pa, Si estuvieras aquí verías ¿Y por allí ¿cuál, es, cuál sería la queja del día? ¿La queja del día? Pues que la gente... La gente... ¿Qué, qué, ¿Qué dices? La gente, dice... Ah, no, no, no. no, ¿cuál es la queja? No, ¿cuál ya? es la queja? A ver... Que la gente está muy loca hoy en día. Es una gran queja. La gente está loquísima. Es nah, loco. está todo loca, está, está todo la loca. La verdad, como un templo. ¿Y como vosotros en fin de año, así o, o...? Ah, guau, ¿Tú buah. qué? ¿Cómo, cómo pasaste fin de año, Josep? Yo bien. A mí no me vinieron compañeros de... de curro de Iñaki hablar. Pero, <risas> <risa> pero bien, bien, bien. Hombre, yo me lo pasé todo en... toda la noche en la misma Ay, yo, casa Oye, pues, eh, te vamos a censurar ¿Eh? <risa> Tío, eres un cabrón Macho ¿Eh? Así, ah. así me gusta Así, ¿no? Eres... tú lo que eres es un... ¡Puta! <risa> Hijo pute Lo que ha dicho, lo que ha dicho con la radio en directo Yo estuve con... con los de siempre de aquí, de Barna 7-8 en una casa Ajá Y... al día siguiente me levanté, que me lo los pies y, De pisar fuerte en el suelo y eso De bailar hard bass y esas cosas Ah, bueno, no, es, que, el, es que a cualquiera le pasa Es lo que tiene tío. la fiesta, tío El hard ¿sabes? bass es lo que tiene Y vosotros, claro, a barra libre, ¿no? Se comenta A, a barra libre y a, Agua, y a hígado rito Y a guaguaguigo Agua, Pues sí, no sé, uno entre que buscaba la pata de, del disfraz, disfraz Y el otro que perdió la cabeza del disfraz Obvio No Oiga, sea que... yo Nosotros íbamos de traje, ¿eh? Y yo iba, yo iba arreglado Hostia, Hostia. Y, yo, y yo que lo vea pa. No, yo lo dije, dijeron, tenía que arreglar Y dije, vale, pero entonces no me ducho <risa> Una por otra, ¿eh? Claro, una por otra Yo fui con americana y con camisa, pero limpio no <risa> <risa> ¿Para qué? Pa qué, pa qué. <risa> vale, vale, vale vale Eso es muy punky, ¿eh? Que lo sepas Me que me podía pedir un tema, ¿no? Ey, oye, te, a ver, te vas a preguntar nosotros, a ti, no tú, a nosotros que vienes aquí ah, al programa dando órdenes o qué? Sí no que... Ah. Vale. Va, Lo que quieras, lo que quieras Entonces sí ¿Vais a preguntar algo en serio o no? que eh... ¿quieres algún tema, tío? ¿Quieres que pongamos algún tema para ti? Hombre... <risa> <risa> Hombre, yo daría que me diréis una sorpresa también ah, mira, pues, mira. pues no pidas nada, igual te sorprendemos Va, sí, Oye, igual... que sí, dime, dime ¿Hola? ¿Hola? ¿Conmigo? Sí, sí, tú, tú No es, no es multilínea, ¿no? No, no. Bueno, Ahora tenemos a la señora Paquita en el otro lado de la radio. A ver, ¿eh? Ay, Paquita llega una letra. Sí, igual sí. No, no, pues sí. Es un tema y sorprendéis ya os por eso. y a tarde tendrá. Igual porque ahora tampoco voy a no estoy escuchando la radio. Oye, ah, pues, no vaya feo, por Dios. Ya te digo, yo creo que la Sin Chile que llega ahí a la, si sí. pones la 100 100.0 de FM ahí tiene que estar. Ahí está ahí, no, ahí no, ahí está Rack. Pero, bueno, ahí no da, ahí no da. Vale. <risa> pues vale, no. entiendo por a otros programas, ¿eh? Vale, vale ¿Cómo, cómo? Es que no he no he escuchado. Nada, que... Mira, tío, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece Snuff? ¿Te mola? Snuff, pues Snuff estuvieron por aquí el otro día Sí, por, por aquí anduvieron también, yo me los perdí, pero seguro que se pagaron conciertazo ¿Por ahí qué tal estuvo? ¿A Javi le molan? Sí, a Javi le molan Pues... A Javi le ponen Están como unos señores <risa> Creo, tendrá, creo tendrá cerca de los 50 o algo así, y el Dungan y le da le da algo de lo lindo. Le da lo lindo, ¿no? Tiene toda la pinta. Una buena fiesta os pegaría eso, ¿qué? Y luego estoy hablando con el teclista. Ajá. Eh, por si alguien lo subestima es el componente el, más importante. Eso es, yo siempre he dicho, no sé si yo siempre y, si te no, acuerdas no, del videoclip no, no. que teníamos, ¿no? Con con Niñaki empezamos un manifiesto a favor de los teclistas. Sí, sí. Y, sí, sí. No sé y ahora ya que ya era que alguien cogiera los rienda, puntos por la GIS. No. Sí, sí. <risa> Ah, pues si te ponen un tema de Snoop guapamente y no sé, no sé qué decir, tío Pues, pues igual te cae un temita de Snoop ah, Sí, por, pero como que no por quede la pura cosa. casualidad Pero así, ¿sabes? de que súper gratuito Mira, es que dicho te vamos a poner Snoop Venga Joder, pues y, y bueno, ¿no? Vamos a despedirnos después me, me alegro mucho de escucharte, yo sé, Para cuando nos vemos, tío A ver, a ver Trate unas oh. toallas y todo eso Sí, no <risa> Vayas donde vayas Palo, Palones <risa> y toallas Alguna vez me dejaré caer, que ya hace bastante que no pico A ver si es verdad, tío pues si vemos. Eso es, a ver, y eso Pues también podrías venir al programa en directo Que también antes ¿Eh? Estoy llegando ya, eh? estoy llegando Sí, bueno, pues se eh... Llega, llega, yo que sé, aquí Te esperamos, tío, y yo que sé Pues nada, un abrazo y ole A todos los de la Finchili que os estéis currando Y eso y... Vale, tío, ay, muchas ay. gracias <risa> <Bueno>. <risa> Venga, Josep, un abrazo, tío. Venga. Venga, a cuidarse. Amor. Adiós. Venga, dale al snuff ahí. Qué <risa> ricasco. Aquí ha salido el... Claro que le ha salido el... Calla. Qué ricasco, yo soy la Shinche. <risa> <risa> ¿Está, está conectado eso. A nadie, que A mí nadie me dice cuántas copas me tengo que esos brares carteles por la DGT Siempre hago la misma broma, tío Sí, pero queda eh, muy bonita sí. Oye, que vamos con más quejas, venga eh, Queja del día, queja del día O no es algo de ¿Qué? música ¿Qué? buena O no es de, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? de ¿Qué? fondo para las quejas, tío así a ver lo que está sonando en el, A ver lo que está sonando el ordenata Ahí viene Ah, qué, qué bonita al, al, al hilo, venga Vale, pues... ¿Esto es anónimo o no es anónimo? Eh, no, no es anónimo Vale, que el signo al que me pega como la última vez Que me dejo un morato en las palas <risa> Bueno, nos escribe Gloria desde Barcelona Hola petaos No, sigue hablando, sigue hablando atrás um, Me gira a los lados? Ahí lo tienes, oye, oye, oye <risa> Hola petaos Para levantar el ánimo me quejo de la gente que tiene quejas del programa Sí, Iñaki, tu inglés necesita mejorar, pero también queda muy Muy true Muy true, <risa> muy true. Muy tú, vamos <risa> sí. Dentro de poco estaré por ahí tocando las narices Y pasando frío Salud y punk rock Claro que sí, joder, pues, pues ahí est está. Estoy contigo Pero no, que ya Jacky necesita mejorar <risa> <risa> Gloria, que, que tú lo tienes aquí cerca Y te escupe y todo, no sabes que mal lo pasas Cada vez que habla inglés, tío, <risa> <risa> <¿Qué> tío? <risa> ah, <no> <risa> Joder, muchas gracias por ponándonos la queja, Gloria Ay, ay muchas muchísimas gracias Y feliz año Oye, feliz año ¿Qué te iba a decir? También tenemos a Pau Flor Lila, que un día cuando... Bueno, contamos por qué es Pau Flor Lila, que como no creo que los escuche Que... Bueno, mete la queja, la otra queja que tenemos ahí Estoy harto de los universitarios que se creen el, el no va más... Yo soy universitario, ¿eh? pero estoy harto de que se creen... Oh, voy a trabajar en una superempresa con mi traje, estudio ingeniería y voy a hacer uh, voy a hacer coches de Fórmula 1 y lo que en verdad van a acabar trabajando por una mierda, ¿sabes? Y, y no se van a, o sea, se van a comer una mierda. Están pagando un dineral por un, dinero, por un dinero que después no van a ganar, ¿sabes? Pero después, en el día de la huelga... Mmm, o sea, yo es que en mi, en mi uni oigo a la gente decir... Ay, Mañana y huelga. ¿crees que nos dejaron los piquetes? No, pues pues me da puta rabia esa gente, ¿sabes? O sea, los odio. Ya está. Cuando definitivamente el tocino estaba a punto, el... Venga, tío, pues tienes que... Ah, es que me has jodido. La... Quería poner esa intro que iba a dedicar a Josep, que el otro día me la reconoció cuando dije iba a poner esa canción. Dale, dale la intro. Cuando definitivamente yo, yo... el tocino estaba a punto... El crío se decidió y dijo a lo cartagnero, da un piacico tosino, pijo. Que me molaba saco Si alguien sabe Si alguien sabe De dónde viene la intro Le regalamos El sello nuestro Le va a regalar un premio O sea que Enviárnoslo Ya sabéis Todo lo relacionado Con quejas Bueno Quejas De, de hecho Quejas ya no Vamos a dejar de emitir quejas No ¿sí? Estaba pensando de no. cambiar, así, ah, en directo Vamos a pensar en cambiar el formato Ahora en vez de Quejas del Día ahora lo, lo, lo, En VHS en, <ríe> Hostia, molaría el cacho En vez de Quejas del Día Lo que vamos a pedir es que nos Enviéis el concierto más surrealista Donde habéis estado Ya sé que llevo pidiéndolo hace tiempo Y tuve un par de, de anécdotas Y bueno, por pues eso que necesitamos que nos enviéis ahí pues la peña que ha estado en un concierto, pues eso, de, de repente te ha sido un concierto hipster y has aparecido allí todos drogados y que sí, por ejemplo, no sé, ha de sí, tu concierto más bien. surrealista donde has estado tú con la si. Pues no tengo ni idea, pero yo creo que es mejor que me, me lo pienso en el próximo programa. No, venga, venga, venga, sí, a un ojo, un ojo que te recuerdes. No sé, mis conciertos suelen ser bastante normal Bueno, wow, tú llevas igual yendo a Mogam, a Mogam dos años, ¿no? Lo y que te y, y la Yam no la conozco <risa> Si al final tengo clases de esto Sí, ¿no? ya lo sé ¿Cómo te mola? Bueno, que entonces... Vas a ir al trabajo y te vas a contar una chincheta el culo, <risa> <tío>. <risa> Bueno, pues nada Que ahí, bueno, vamos a ir con... Pues eso, con el mail Que ya se me ha ido la olla Ay, estoy en contra de que la queja del día se acabe pues Completamente, <risa> contra. Pues en, completamente que... en contra Completamente es en tu... contra Esa es tu queja Bueno, playfastordonteuskadi.gmail.com <risa> Bueno, vale, seguiremos con la queja Y aparte pues hacemos eh, invitamos a la nuestra pregunta Que es la de ¿Cuál es tu concierto más surrealista, de acuerdo? Da, da, da. De acuerdo Ahí tienes dos Bueno, pues mira, vamos a ir con Knock Un grupo que desapareció que es por Vizcaya Pero no ¿no está por ahí? no Vale, no, pues no, no, sí, no es un grupo de Vizcaya o algo así que desapareció Y nada, vamos a ir con también con una, una intro que me hace gracia Que es, eh, la canción se llama Bioch Plastificatua o algo así o, No me acuerdo muy bien, pero bueno, dale, <ríe> pégale a rueda La fuerza que tiene más capacidad de mover al mundo Es la mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. La cantidad de idiotas por metro cuadrado, que ahora en España es que no caben más. Con voluntad de ¿eh? La lucha ha habido muerte, ha habido muerte. Es una burra, ¿no no la gente se suicide. La ha Es una pobre babosa llena de miedo, miedo vendes por dinero, pero son todo <risa> Este es un país de menos El jefe de los idiotas sería todavía más idiota ¡Hay mucho muño Apaga vámonos Bajo y saco va a ir a salón. Le yakotorra argonalde rol! Guara bakarra da maskerra. Kando ka hasa kon zenenos tikar de, de, de armada. Joder, pues ahí estabais escuchando los desaparecidos NOC, eh, vamos, vamos a ir poniendo ya ahí el, el punto y final a esto, no sin antes decir lo que está pasando en, en Euskadi, hay la agenda este fin de semana, ¿no? Hola Javi <risa> <risa> Hostia, macho Si ¿Sí? vienes la cara del pavo O sea, ha sido como o sea, shock brutal estaba, estaba pensando lo que estaba pasando en Euskadi <risa> Bueno, pues sí pues ahí, Vuelve aquí ahora A la sin chile vale, vale Nada, vamos a comentaros A ver, Achtun, dictadura y brutal Colin en Azpeitia En la taberna No, en Chancharra Charrancha, charrancha taberna Bueno <risa> A ver, lo más descatable des, es que no he visto el sábado, pero descatable es que, en charrancha, lo más descatable en charrancha no, lo más destacable en en Euskadi creo que es este conciertazo en Bilbo tío. Bar Remigio y Ramón Etarrac, o sea, hombre, Ramón Etarrac, ¿no? no, no, no como Labaldo en sentido, Ramón Etarra, o sea, bueno, pues sí, Ramón Etarrac, versión supongo de los Ramones eh, o, o no o, o de Misfits Y nada, los barremigio, que ya los conocemos Todos aquí, ¿eh? por lo menos nosotros ¿Cuánto estamos? ¿Seis? ¿Cinco? Cuatro. Cuatro, estamos más de cuatro, ¿eh? pero bueno Sí, los cuatro, cinco, seis la, Toda la gente que estemos aquí Estupenda Jones, también en Iruña eh, ¿Qué más tenemos? Eh, diría Betagarrri Pero no os voy a decir dónde Porque me caigo cualquier... Bueno eh... o sea, No como persona, sino como grupo ¿eh? Que me pasa unos pesados a la hora de cobrar lo que cobran. Bueno, pues bueno, bueno, bueno, ahora bueno, vamos bueno, a Bueno, bueno, ah, bueno de ah, comida. El dinero. Dos muchachos me dictan no que voy a abrir la boca. <risa> no hay ni con sitio y tampoco me voy a salir. Nos de van, de... van a cerrar la radio. <risa> <risa> ¿Quién me está a, a golpe de trompeta? No te jodes. Es el Checa. La venga, Bre. Bueno, va, pues <risa> Arizona Baby que también está la de gira con Crudo pimiento, Hostia, pero... Hostia, Arizona Baby... Soy más, más de pimiento crudo, pero... ¿Qué pasa con Arizona Baby? Nada, que iba, iba a ir a Maya el viernes a Arizona Baby, que tocan aquí en el Doca. Ay, mira. ¿A empieza? A las nueve. Vale, pues Jupiter, Jupiter John, porque ya que es John, pues Jupiter... O sea, colisado. Colisado. Zuby. Por aquí, Will and Drummond también, pero bueno No sé, destacan <risa> vaya, vaya, feos ¿no? La verdad que es que joder, es no, borracho, ¿qué? No, no, pero Feo. Will and no los conozco Cuando los conozco un por poco más no igual se que... Bueno, pues Will Andrumons estará el sábado en, en esto En Iruña, también En la que la recultura el, el Carteá Y No sé, es que tampoco O sea, tocan Bizardunak también esto estos en ondarroa eh, Están tocando en Ondarrua Hostia, con un grupo de sorpresa, eh sí. Igual es barremigio y ¿Vamos? <risa> Bueno, y no no veo nada más así no no. ya había el Bueno, el último que cierre Pues el último que cierre, que cierre la puerta No, pues el último que cierre La banda esta de... ¿Dónde son? De Gastéis, ¿no? Creo la banda Bueno, está. bueno <risa> la banda esta con todo el cariño al mundo El último que cierre me gusta Haciendo enemigos o sea, con lo, Todo el programa bien Dos minutos y, y ya está Es que me he descontrolado Bueno no pues pedo, no. eh. El, eh, Esto os tira la... Bueno, de todas formas, yo a lo que voy El 26 de Enero, todo <risa> viene Black Panda Y ya está <risa> Black Panda, Venganza, presentando su split con eh, ¿Con quién eran? Con los Riser, creo sí. eh, Vienen, Burling, vienen Burling Cuchillo Accidente, Accidente Y Stripu Dejá ¿Eh, ahí. Toca los strip. Viene también, bueno, viene no, Estarán Angel Division, estarán, estarán, bueno, yo creo que con eso es suficiente, pero sé que hay más banda, sí, Conciertazo y estará pinchando nuestro DJ Naturista. ¡Vamos! rey de la pista, como no, que están todos los araos. Hostia, el otro día se puso ah. la todo el clásico de Ajat con mí y ah, sí, si, no siempre partía ah, la pana. Joder, la peña es que se volvía loca. Para partir de una de una manera así no me la, gente, la gente no te ve. Pero bueno, así, ah, lo ha he hecho como si fuera un rallador de queso. <risa> bueno, pues vamos a ir con la última canción. Pues eh... yo me quiero despedir también. Bueno, pues... eso es despedirse de una manera. Bueno, gracias a todos aquellos que habéis llegado al final del programa y, y hasta la próxima. Bueno, y... y decir que basta ya de, bueno, el pobre venido a acordar ahí. <risa> Eh, quejarme un poco que estoy hasta los huevos yo también de, de tanta represión y que liberen que liberen a Alfond Que es un chaval detenido que lleva desde el 14N detenido porque iba a formar parte de un piquete Le, le paró la policía, le hizo un control rutinario y, y desde entonces está está en comisaría, en aislado, vamos Como si fuera un terrorista prácticamente y, y eso, que basta ya Pues bueno, hay... eh que decir. Me parece perfecto, la verdad. Pues eh, nada, es la última queja seria que nos despedimos ahí con un poco de de auto, autocrítica cada uno también por esto, ¿no? Que a ver bueno, cuando... no, yo no. No, autocrítica o una <risa> Yo no. Realizando, bueno, pues eso, ya, ya sabes a lo que me refiero Y, y supongo que la gente también Pues nada eh, Vamos a ir con la última canción Que la gente lo conoce como Matrimonio con hijos Y claro. yo lo conoce como Ray Charles Yo lo conozco como Al Bambi Albandi No, <risa> pero no es Albandi Perdona pues, no, Pero la, no es Albandi Es la, no la, era la otra, otra serie Es la serie ¿sí? ¿La, ¿sí? ¿La, de, la del floppy La del floppy, Mr. El, Mr. Floppy Eso es Pues nada Ahí os dejamos Hit de rollo ya Que gracias por escucharnos Nos vemos en tres semanas gracias Y y, <risa> y, y tendremos a El, el, el, el, el, el epotir en aventura romántica Romántico A ah, este asquena A Urrengo este asquena eh, A Marte de Vale, bueno Hasta luego Agur Agur Say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away because I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, because it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess give you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack.